La FULP reclama la creación de una paritaria estudiantil en la UNLP. El proyecto presentado por el Gremio Estudiantil y acompañado por la mayoría de los centros de estudiantes, busca la creación de una instancia paritaria entre las autoridades de la Universidad y el Movimiento Estudiantil para poder discutir sobre las problemáticas y que se garanticen sus derechos. Dentro de los temas a tratar en la paritaria, el proyecto destaca aquellos relacionados con el bienestar estudiantil, como la capacidad de albergue universitario, sus características, la cobertura, los montos y requisitos de todas las becas y el precio del comedor universitario. Realizan una jornada virtual sobre la agenda legislativa de las niñeces. Escuchamos a Mercedes Saladro, integrante del Consejo Local de Niñez. Desde el Consejo Local de Niñez y Adolescencia de La Plata tenemos el inmenso placer de juntarnos a hablar sobre la Agenda Legislativa para las Niñezes y Comunidad. Para esto tenemos de invitada a la Diputada Nacional Claudia Bernaza. Este encuentro conversatorio va a ser a través de la plataforma Zoom, va a ser este jueves 27 de mayo a las 6 horas. Para quien quiera sumarse puede pedir el link a través del teléfono 221 5592774 o lo puede hacer también a través del facebook consejo local de la plata quedan las puertas abiertas para quien quiera sumarse un servicio que informa más acerca últimos días para acceder al plan de regularización de deudas la Municipalidad de La Plata informó que el próximo 31 de mayo concluye el plazo para adherirse al plan de regularización con descuentos de hasta 100% en multas, intereses y recargos para que los vecinos de la ciudad puedan regularizar su situación tributaria en las tasas y derechos comunales. Les vecines podrán canalizar dudas y consultas comunicándose con la línea municipal de atención al vecino, llamando al 147, opción 2, para gestionar sus planes sin la necesidad de asistir de modo presencial. El cielo está despejado en la región. La mínima para hoy es de 7 grados y la máxima de 19. Nos encontramos en la próxima emisión.